Egunon, Gusti, Gustio y Ongietorriac, bienvenidas, bienvenidos un día más al Magazine Berrión, el programa de actualidad y entretenimiento, como no, de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. 9 y 3 minutos de la mañana. Tenemos ahora mismo en Berriozar un grado de temperatura, aunque eso sí, el cielo está despejado y eh, aunque con algunas eh, nubes parece que seguirá así durante todo el día, principalmente despejado y con máximas de hasta 19 grados, que son las que se esperan para hoy y para mañana. Una temperatura primaveral que parece que de cara al fin de semana puede empezar A estropearse ya que las máximas que tendremos de aquí al viernes serán de 18-19 grados Pero el fin de semana bajarán hasta los 14 y es posible que comience a llover Hay posibilidad de lluvia aunque las temperaturas también seguirán siendo suaves Hoy es eh, miércoles 29 de febrero, por lo tanto estamos en ese día de, del descuento Ese, ese día eh, extra que tenemos por ser año bisiesto Y que bueno, pues vamos a aprovechar ofreciéndoos eh, todo lo que tengamos aquí en Berriozar y Retiá En el 100.8 de FM y en eguzquiplaza.net Tenemos ya preparadas un montón de cuestiones, un montón de noticias para ofreceros a continuación en nuestro berrión informativo y también hablaremos sobre el colectivo de Macume Internacionalista que, que cumple 15 años organizando las jornadas de Macume Internacionalista que en este caso las organizan en Pamplona, aunque estaremos con dos de sus miembros. Más adelante os hablaremos de todo ello, como todos los días comenzamos nuestro informativo a las 9 y 5 minutos que son ahora mismo de la mañana, así que no os mováis, quedaos con nosotros en la sintonía de Berriozar y Riatia. y cinco minutos de la mañana y comenzamos por las noticias de Navarra Teletaxi denuncia que hay 20 vehículos que operan ilegalmente en la comarca de Pamplona, la ampliación del área territorial de prestación conjunta la caída de la demanda en torno a un 30-40%, la brecha tarifaria y el intrusismo son los cuatro problemas que azotan al servicio de taxi en la comarca y que puso de manifiesto ayer el gerente de Teletaxi San Fermín, una asociación que aglutina a 309 de los 300 13 profesionales que hay en la comarca. Juan Luis García, de Tletaxi San Fermín, expuso todos estos problemas en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento Foral. Respecto a los coches que operan de forma ilegal, expuso que se han detectado alrededor de 20 vehículos en Pamplona y Comarca y que 5 lo hacen de forma habitual. Tras alertar sobre el riesgo que corre el usuario, señaló que la mancomunidad es conocedora de la situación y van a mantener una reunión con Policía Municipal y Policía Foral para abordar el tema en serio en la comisión celebrada a petición del Partido Popular, García estuvo acompañado por el presidente de la asociación, Agustín Iturralde quien hizo hincapié en que han elegido el camino de la innovación, la formación y el fomento del uso para lograr que sea eh, un, el mejor taxi del Estado español, a pesar de que la mancomunidad de la comarca de Pamplona no les está dando ningún apoyo en palabras de los taxistas. En diciembre, el colectivo rompió relaciones con la administración que gestiona el servicio, es decir, con la mancomunidad. En su Intervención García enumeró los proyectos de formación que han puesto en marcha las iniciativas de I+, de así como los nuevos mercados que se están abriendo, destacando la iniciativa de taxi a la demanda de uso compartido. Respecto a las tarifas, indicó que entre los años 2005 y 2011 la subida en la comarca de Pamplona ha sido del 17,61% cuando la media estatal se situó en el 30,25%, de manera que este servicio ha pasado de ser el tercero más caro a estar por debajo de la media, no No obstante, lo que más preocupa a Teletaxi es la ampliación del área de prestación conjunta, porque supone que se incorpora un taxi más cuando la demanda del sector cae un 40% y se les amplía el ámbito de actuación. Y como ya veremos eh, un poquito más adelante en la sección de noticias de Berriozar arranca la inscripción en las escuelas de 0 a 3 años eh, en, el, en el caso de Berriozar arrancará mañana en el caso de Pamplona arranca hoy eh, además sin conocerse la demanda de Euskera el concejal de Educación y Cultura Fermín Alonso descartó ayer la posibilidad de preguntar por la opción lingüística de preferencia en las escuelas infantiles a través de la nueva web o del de solicitud de plaza. La campaña de inscripción arranca de este modo eh, sin que se conozcan las preferencias específicas de los padres respecto a los modelos lingüísticos. Alonso señaló que para conocer las demandas de los padres en ese sentido ya existen estudios científicos como las encuestas de satisfacción en las escuelas infantiles de Pamplona. Así lo afirmó el concejal ayer durante la presentación de la campaña de inscripción de las escuelas municipales de 0 a 3 años en un acto en el que también estuvo presente el gerente del organismo autónomo de las escuelas Infantiles Municipales, José Carlos de la Dehesa. El último, eh, este, este último, José Carlos de la Dehesa, a, a, afirmó que el último estudio lo realizaron en 2010 con CIES, empresa encargada de este tipo de encuestas. Se realizan periódicamente y se actualizarán con los datos de 2010 y 2011. por lo tanto no habrá estudio de euskera para conocer la demanda de esa educación en euskera en el ciclo de 0 a 3 años en Pamplona, lo que sí parece que puede haber es un nuevo modelo de coche que se fabricaría en la planta de Volkswagen en Landaven es lo que ha afirmado Yolanda Barcina, la presidenta del gobierno de Navarra, que dijo ayer que le consta que el grupo Volkswagen, uno de los máximos generadores de empleo, está pensando en traer un nuevo modelo de coche a la comunidad foral y expresó su confianza en que las negociaciones con Alemania vayan en la buena dirección. De hecho, sus palabras textuales fueron «Ojalá se logre y se convenza a los alemanes». Eh, al tiempo que apostó por seguir colaborando con Volkswagen para que se genere actividad económica. En un desayuno informativo organizado por el Fórum Nueva Economía, Barcina explicó que su gobierno está en contacto con el grupo Volkswagen porque es uno de los máximos generadores de empleo en Navarra y el responsable de casi el 50% de las exportaciones. Eh, también avanzó que el próximo 16 de marzo la empresa inaugurará en Pamplona un centro de formación especializado, lo que consideró muy importante ya que garantiza la continuidad de la empresa en la comunidad foral. Precisó además que las relaciones de su gobierno con el grupo Volkswagen son muy cercanas, al igual que con el resto de empresas, y subrayó que su ejecutivo siempre está al lado de las empresas en su labor de crear riqueza. Bien, y pasamos ya a las noticias de Berriozar. Las mujeres construimos nuestra libertad. Ese será el, el lema del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado varias actividades en torno a este 8 de marzo bajo este lema. Las mujeres construimos nuestra libertad. Y dentro de esa programación destacamos las siguientes actividades. del 5 al 16 de marzo tendrá lugar una exposición de los trabajos realizados en el noveno concurso escolar del Colegio Mendialdea y del Instituto de Berriozar, bajo el título Rompiendo estereotipos, aportaciones de las mujeres a la historia. Esta exposición eh, permanecerá abierta en el, en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar, como hemos dicho, del 5 al 16 de marzo. El día 7 de marzo, miércoles, se proyectará el documental Despiertas, un documental de las luchas cotidianas de mujeres de todo el mundo. La presentación correrá a cargo de Allemos de la Fundación Mundubat a las 7 de la tarde, el día 7 de marzo, en la Sala Insonorizada del Culturgune. El eh, día 8, el 8 de marzo, jueves, se tendrá lugar la manifestación en Pamplona a las 8 de la tarde y convocada por la Comisión 8 de marzo. Esta marcha partirá de la Plaza del Castillo. El 11 de marzo, domingo, tendrá lugar una jornada fe festiva y reivindicativa aquí en Berriozar con en multitud de actividades a las 12 habrá varias actuaciones de percusión africana del grupo de danzas chiquis ulargui, exhibiciones deportivas realizadas por mujeres como socatira, taekwondo, etcétera, etcétera también habrá mesas de participación participación sobre hábitos y vida saludable, sobre comercio justo y consumo solidario eh, una mesa de las encajeras de Berriozar y un taller de jena entre otros, también habrá degustaciones, etalos a cargo de la asociación Esculán Comida marroquí a cargo de la Asociación Entre Culturas, etc. Todo ello tendrá lugar en la Plaza Eguski y si llueve en la Plaza Illargi. Nos hemos olvidado de una actividad en estas eh, jornadas culturales eh, y reivindicativas eh, en torno al 8 de marzo, que tendrá lugar el día 13 de marzo, martes, eh, una charla, eh, Año del Envejecimiento Activo, ese será el título, y tendrá... Eh, pues eh, varios temas principales, aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida, el envejecimiento, si se envejece igual eh, entre mujeres y hombres, el papel que juega el medio ambiente, la dieta o el ejercicio físico, etcétera, etcétera. La ponente será Amaya Urmeneta, técnica de Cruz Roja y tendrá lugar en el Club de Jubilados y Jubiladas a las 6 de la tarde. Os recordamos asimismo que hoy eh, por la tarde tendrá lugar un, el Pleno Ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento, el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar celebrará hoy a partir de las seis y media de la tarde la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. Se tratarán los siguientes puntos. Manifiesto 8 de marzo de 2012 por la igualdad entre mujeres y hombres, la aprobación de segundos precios contradictorios y la ampliación de plazo de las obras de urbanización de la Plaza Euskal Herria, el requerimiento del Gobierno de Navarra para anular acuerdos adoptados en la sesión del 29 de agosto del 2011 y una moción del PSN de berriozar contra la reforma del gobierno del partido popular y como hemos comentado hace un momento mañana se abre el plazo de preinscripción en la escuela infantil un plazo que estará abierto del 1 al 16 de marzo. se puede, Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y en 2011 y también los nacidos en 2012, cuyo nacimiento se prevea para una fecha anterior al 14 de mayo, es decir, 16 semanas antes del día del inicio de curso. Para más información o para recoger solicitudes, pueden hacerse en el eh, vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar en un horario, en un horario perdón, de 8 y media de la mañana a 11 y media y también en la web municipal berriozar.es o en el teléfono 012. Una vez cumplimentadas todas esas solicitudes, deberán entregarse nuevamente en el vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar, también en horario de 8 y media a 11 y media. Bien, y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en Bergriosari y Gratia, en eh, siguientes repeticiones, siguientes eh, boletines y también por internet en eguzkiplaza.net. No tengo miedo, cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara, otra vez amanece en tu cuerpo, las alas de otro sueño. Cerca de ti mi cansancio es distinto, el punto de fiebre que necesito. 9 y 18 minutos de la mañana Seguimos adelante en el magazine Berrión Y ahora escuchamos un poquito de música Escuchamos al grupo Charrena Con la inconfundible voz del Drogas Y volvemos enseguida What they open Ooh. gave you Y hoy queremos traeros hasta las ondas de Berriozarre eh, y Riatia. Una entrevista realizada por nuestros compañeros de Guzqui y Riatia sobre un tema de actualidad aquí en eh, Iruñería. Eh, se trata de eh, las jornadas, las decimoquintas jornadas ya, de Macume Internacionalista, que, que se celebran durante toda esta semana en eh, el casco viejo de Iruña. Le cedemos pues la palabra a nuestro amigo y compañero Ferchu Izquierdo y su entrevista a Emakume Internacionalista. la decimoquinta semana de Macume Internacionalista y tenemos aquí en nuestros estudios pues, por un lado a Elena que viene de Macume Internacionalista y Eva Cruels que viene, pues es la, la primera de las charlistas, luego hablaremos con ella hablaremos del tema que, que se va a tratar esta misma tarde ahí en Sabaldi Egunon, buen día ¿no? Buen día <risa> Vamos con, primero con, contigo, Elena. 15 años ya realizando estas jornadas, ¿no? Eh, pues sí, estas ya son las decimoquinta jornadas de Macum Internacionalista. Como, como sabéis, uno de, de nuestros objetivos es hacer todos los años una, una semana de charlas y, y diferentes actividades, una, eh, una semana de actividades públicas, donde intentamos tratar un tema de actualidad siempre viéndolo desde... Un punto de vista feminista y crítico. ¿no? Uh -huh. Comienzan esta tarde, igual danos así una. echanos un, un vistazo al programa. Vale. Bueno, pues eh, empiezan esta tarde, eh, las jornadas durarán toda esta semana, serán lunes, martes, jueves y viernes, el miércoles eh, descansamos, y eh, lo que queremos con estas jornadas que hemos mm, titulado por las redes feministas es eh, acercarnos desde una perspectiva feminista eh, a ese mundo que parece sin límites que es el ciberespacio ¿no? y qué posibilidades o qué representación eh, tienen las mujeres eh, en, esta, en estas redes. ¿no? Eh, creemos que el mundo de, de Internet, ¿no? el mundo de las nuevas tecnologías de la información ha transformado eh, las relaciones sociales y personales y queremos saber eh, pues ahí qué... Qué, fun bueno, ¿Qué función o qué papel o qué espacio tenemos las mujeres y, sobre todo, qué espacio tiene el feminismo para eh, actuar y utilizar esa, esas redes para que sean también eh, transformadoras y, y podamos incidir, incidir en ellas desde un punto de vista crítico, ¿no? desde el feminismo? Entonces, eh, bueno. Otra, y Otro de los puntos de vista que queríamos incidir en la semana era ver las transformaciones que con Internet se han, se han producido en el campo de la información. ¿no? Entonces nos interesa eh, analizar eh, si esas barreras que se han roto ¿no? eh, con Internet y con, con estas nuevas tecnologías... Esas, eh, se rompen también eh, las barreras existentes entre la presencia de hombres y mujeres en la producción de información, en qué espacio tienen eh, y cómo eh, las mujeres podemos utilizar de forma más eficaz esa red ¿no? para nuestros propios intereses. ¿no? Entonces, para ello hemos invitado a, en principio, eh, abre nuestra semana a Eva Cruels, que está aquí con nosotras, con la charla Descifrando el Código Lela, Accesos, Usos y Deseos de las Mujeres con las Tecnologías. Como está ya con nosotras, no comentaré nada de su charla porque ella misma nos contará mejor, no lo a ¿verdad? Contar ahora. Vale. Mañana contamos con la presencia de Yune Fernández, que, que es una de las responsables del Magazín Digital Pícara, y Saskia García, que es de Nodo50. Vale. Entonces, la, la mesa redonda la titulamos Nuestras experiencias en la red. Porque mmm, nos contarán su experiencia en la red desde dos puntos de vista fe, eh, diferentes. ¿no? Por un lado Saskia pertenece a un grupo de contrainformación mixto y Yune eh, eh, eh, pertenece a un grupo que hace una, eh, mm, un magazine digital eh, solo de mujeres, pero no solo para las mujeres. ¿no? Es eh, información desde un punto de vista pues, más amplio ¿no? que... ...que solo para, para mujeres... Eh, ...el jueves... Eh, ...en el Espacio Carasca de Zabal... tendremos el documental... Eh, ...Descifrando el Código Lela... ...también del colectivo Donestec... ...que Iván nos contará un poquito más tarde... ...y finalizaremos las, las jornadas... ...el viernes... ...con Lucía Ruiz... ...que forma parte del colectivo que gestiona Radio Vallecas... ...con la, con la charla... ...Paisajes sonoros feministas... ...Red Nosotras en el Mundo... ...entonces bueno... Eh, este bien. sería un poquito el resumen de, de todas las jornadas Invitar a todo el mundo a, a, pasarse, ¿no? a pasarse por Zabaldi La barrería 25 bajo Que es donde serán las jornadas a las 7 y media A las 7 y media, imagino también me se puede ver el programa en vuestra web ¿no? Eso es, <ríe> Oye, pues vamos con, con Eva La primera cita hoy con el colectivo Donestec Presentación igual Eva, dinos qué, qué es este colectivo Pues, a ver, el colectivo Donastec, somos un colectivo que nos formamos en el año 2005-2006 y somos uh, investigadoras y activistas. Y por, eso, por el año 2005-2006, uh, nosotras uh, participábamos mucho de, de medios contrainformativos, de, de movimientos sociales, movimientos de ocupación, etc., Y, y también éramos bastante tecnólogas Nos interesaba mucho la tecnología, el uso de la red De cómo tener una presencia en la red Cómo dar visibilidad a nuestras luchas y a todo lo que hacíamos Y lo que veíamos es que había un montón de, de chavalas y de chicas Que estaban militando y haciendo cosas con tecnologías no Entonces nos chirriaba un poco el el discurso este De que las mujeres no están en las tecnologías la Hay un, una brecha digital, no una brecha de género ...y este discurso un poco más basado en la exclusión... ...y en la no participación y en, en el alejamiento... ...digamos, de las mujeres a todo este mundo, ¿no? Porque nuestra experiencia era como bastante diferente, ¿no? Veíamos que había muchas chicas y que estábamos presentes... ...pero sí que veíamos que había también problemáticas... ...y conflictos de género en estos espacios, ¿no? No estaban exentos. Entonces, a partir de ahí eh, pensamos... ...¿por qué no analizamos eh, a las mujeres... ...que ya están participando de las tecnologías... Y vamos a ver un poco cuáles son las claves de la participación de las mujeres en las tecnologías, ¿no? De qué manera a, acceden, cuáles han sido sus motivaciones, cuáles han sido los factores que han permitido que puedan estar ahí y que estén usando las tecnologías, de qué manera las usan, cómo se relacionan, qué potencialidades tienen, qué limitaciones y un poco cuáles son los deseos también en relación a este mundo, ¿no? Y, y las posibilidades que ofrece. Y entonces fue allí que empezamos una investigación activista y empezamos a contactar con un montón de mujeres. Entrevistamos a nivel cuantitativo con un cuestionario online unas 350 y luego hicimos un montón de entrevistas en profundidad también. Y empezamos pues un poco a adentrarnos en, en todo este mundo de, re de relaciones entre mujeres y tecnologías, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí empezó nuestro periplo, porque <risa> hemos ido haciendo más y más y más, ¿no? Empezó como una, como una investigación y empezamos a hacer también, empezó como una investigación, pero con la idea también de experimentar y de ir aprendiendo en el proceso, ¿no? Entonces, para nosotras también era muy importante la manera en cómo usábamos las tecnologías para hacer esta investigación y para aprender y experimentar nosotras mismas, ¿no? Y también te, la idea era con un posicionamiento muy crítico hacia lo tecnológico, ¿no? De la misma manera que cuestionamos las relaciones de género, ¿no? Y que pensamos que no son naturales, sino que están construidas y que, y que por tanto, hay toda una serie de códigos, ¿no?, que, que, que construyen estas relaciones Y, por lo tanto, estas relaciones se pueden deconstruir. También lo pensábamos de la tecnología. La tecnología no es neutra, no es algo que está ahí tú la coges y ya está, sino que la tecnología también está construida y también hay, hay toda una serie de, de valores y de, y de códigos que, que atribuyen unos significados a esta tecnología, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta relación también se puede modificar, ¿no? Uh -huh. y, y entonces... Tanto la, tanto la tecnología como las relaciones entre género y tecnología, ¿no? Y es ahí un poco a, hacia dónde hacia vamos. Imagino que, bueno, en la charla de esta tarde habrá ocasión de hablar más en profundidad, sí, sí, con profundidad sí. de todos estos temas. Pero igual también sí que, bueno, al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, no sé, eh, las investigaciones que hayas realizado, ¿cómo, está? ¿Cuál es la, ¿cómo son las relaciones en la red? ¿Se producen, y si igual se reproducen más bien eh, las relaciones también que, que vemos en la sociedad física, digamos? Eh, sí, claro, eh, es interesante ¿no? también cómo evoluciona Internet y sí que en un principio eh, cuando apareció Internet eh, muchas feministas lo vieron como un espacio súper abierto y con muchas posibilidades porque era como un espacio diferente, un espacio mucho más desjerarquizado, mucho más horizontal entonces mucha, y también un espacio nuevo. ¿no? un espacio por conquistar entonces como espacio por conquistar muchas feministas dijeron pues las mujeres tenemos que estar ahí y conquistarlo de tal manera que realmente permita cambiar ¿no? esas relaciones de género pero poco a poco en la manera como se fue ocupando internet empezaron a entrar empresas empezaron a entrar un montón de intereses económicos etcétera, etcétera eh, se empezaron a generar también desigualdades sociales a partir de esta relación ¿no? de, de diferentes colectivos con internet sí que se vio que que Internet eh, no dejaba de ser un espacio que seguía reproduciendo las desigualdades sociales en el mundo real, ¿no? Y lo que pasa es que, por otro lado, eh, hay toda una experiencia también de muchos grupos activistas, movimientos sociales y, y de muchas también mujeres artistas, etcétera, que sí que han ocupado Internet y han hecho otra Internet, ¿no? Y realmente han, han posibilitado estos cambios, ¿no?, de relaciones de género y de relaciones sociales. Entonces es ahí también donde hay un camino, ¿no?, por explorar y por... Vosotros habláis también de ciberfeminismo, ¿no?, ¿de qué, de qué hablaríamos? <risa> ciberfeminismo, bueno, en realidad es esto, ¿no?, es todo este conjunto de prácticas y de teorías y de movimientos que ocupan Internet, ¿no?, que la hacen horizontal, que la hacen colaborativa, que la hacen participativa, que la hacen transformadora, ¿no? Y, y dentro del ciberfeminismo pues hay un poco estas dos corrientes, ¿no? la más optimista y luego hay también una más crítica, ¿no? Que dice, bueno, hay que ir con cuidado también con, con estas herramientas, ¿no? Porque no están diseñadas muchas veces para ello, pero sí que nos podemos apropiar de ellas y cambiarlas, ¿no? Y, bueno, de ciberfeministas, pues hay todas las primeras ciberfeministas, ¿no?, que antes lo hablábamos, ¿no?, de las VNS Matrix, eh, Donna Haraway, pues que postulaban más todo este imaginario cyborg y este imaginario de la red, ¿no?, que eh, las Matrix decían, ¿no?, el clítoris es la línea directa a la matriz, ¿no?, y es un poco, pues, apostar por esta feminidad, ¿no?, de la red. Y, y luego ya vienen, pues, las las más críticas ¿no? O sea, o sea, Faith Wilding, por ejemplo que llamaba la atención de decir bueno, sí, la red es muy horizontal y, y tal, pero por ejemplo si nos fijamos en el hardware y la manera en cómo está producido, esto está producido por, por mujeres que trabajan en maquilas a unas condiciones de trabajo muy precarias etcétera, etcétera, ¿no? O sea que todo tiene un, otra visión, ¿no? Uh -huh. Y también hay que ...que ir a esta visión más crítica, ¿no? Pues todos estos, como decíamos... Eh, ...temas de, de la charla de hoy... Eh, ...Elena antes también nos mencionaba... ...que el documental que se va a poder ver el jueves... Eh, es, ...también viene de, de vuestra mano, cuéntanos. Sí, sí, sí. Pues claro, aparte de hacer investigación... ...también nos interesaba mucho intentar hacer llegar... ...o visibilizar todos estos resultados... ...con formatos un poco más... ...al alcance de, de todos los públicos, ¿no? Y, y entonces nos lanzamos a hacer vídeo... ...documental, y el vídeo... Eh, es un poco de todas las entrevistas que fuimos haciendo con las mujeres, uh, que hicimos como más de 60 intentamos bueno, que quisimos hacer un, un vídeo con con un poco todas las visiones de, de estas mujeres uh, en relación a, en su, con o sea de cómo ellas se relacionan con las tecnologías, ¿no? Entonces, es interesante porque hay realmente mucha diversidad. Hay mujeres que son informáticas, hay mujeres programadoras, hay mujeres hackers, hay mujeres artistas, hay mujeres eh, que hacen música electrónica, hay mujeres que hacen vídeo, activistas, etc. Entonces, con todas ellas, eh, el vídeo pues un poco todas sus trayectorias, ¿no? Sí. Cómo acceden, cómo se forman, cómo, cómo realmente usan y practican la red y, y luego también cuáles son sus deseos de, de futuro, ¿no? Cómo les gustaría que fuera la red en un futuro. Uh -huh. Oye, pues, no sé, igual también nos puedes dar alguna dirección así de, ¿no? de, de vuestra uh -huh. página web para seguir un poquito más también vuestro trabajo. Sí, sí, www.donastech.net. donastec es D-O-N-E-S, donas, de mujeres, y tech, T-E-C-H, uh -huh. tecnología. Eso es. Elena, alguna cosita más que añadir o... Pues nada, animar a, a todo el mundo a que se acerque a los locales de Zavalle a las siete y media empezando por hoy lunes. Y bueno, yo creo que es un tema de debate muy interesante que, y que tenemos, y que tenemos la oportunidad y el espacio para poder tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de de tener debates también por internet, podemos tener un debate presencial, ¿no?, para que venga todo el mundo a escuchar a, a Eva y a todas las ponentes y cara a cara poder intercambiar opiniones, impresiones e ideas, ¿no? Pues ahí, aquí lo dejamos, es que recasco Elena, es que recasco a ti también, Eva. Sí, sí, a y con esta interesante entrevista con eh, Emakume Internacionalista, lo vamos a dejar nosotros también aquí en Berriozar y Retya, son las 9 y 42 minutos de la mañana. Mañana volveremos a estar aquí a las ocho y media con el informativo en euskera, a las nueve con el magazine y el informativo en castellano. Así que no nos queda más que agradeceros a que hayáis estado con nosotros una vez más en este choco de vuestro dial en el 100.8 de FM y en eguzquiplaza.net y despediros hasta mañana. Ordurarte chincho, aquí están, etando yo.